Bienvenidos al único podcast con el mejor cast de fans poseedores de un vasto e interminable conocimiento de cómics, cine, literatura y videojuegos, unidos con el único propósito de entretenerlos e iluminarlos. De día, somos personas normales, pero una vez que llega el jueves a la medianoche, nos convertimos en los nerds más poderosos del mundo. Esto es Crónicas del Multiverso. podcast más maravilloso que existe en todo el internet. Yo soy Héctor desde una maravillosa tierra templada en la que se puede incluso salir a las calles. Y hoy está conmigo esta noche Jimena. Jimena, convertida en una muñeca de trapo. Ah, yo también. <risa> esta noche también nos acompaña Tania. Tania todavía batallando con los settings para poder entrar, pero aquí presente También nos acompaña esta noche Tavo Tavo, ah, oh, aquí perdido mi mente Y cerrando el cast del día de hoy, tenemos al señor Falange Es Héctor Bratz y Jimena Monster, me, me da medio No soy un Bratz, soy un Pixar Bienvenidos a esta edición de Beats y Bytes La, creo los que es la set maquinitos. setenta y tantas este, Ahora no nos pudo acompañar Hagen y Bote este, Tal vez llegue Más tarde, pero pues como quiera Aquí continuamos este, Nada más creo que antes de iniciar Tiene algo que hacer Falange Tengo muchas cosas que hacer, pero esta en específica Miren qué me llegó oh, okay. Okay. ¿Qué no. es eso? Una, es una cajota es, es, es, un, es, es una caja Vamos a ponerle spoiler para que lo pueda abrir ¿Eh? Es, es una caja mágica, Este, como como ella es costumbre, venía con instrucciones de que solo la podía abrir en el podcast. De la una caja no remitente, así que espero que no sea nada peligroso. ¿verdad? Claro, esperemos es. también que no sea nada peligroso. Este, a ver si no es del servicio de paquetería de, de Seven. A ver, aquí está abriendo para que lo estén escuchando. Mientras tanto, Jimena y yo estamos jugando It Takes Two. ¿Todavía? ¿Después de tantos meses? Ay, ¿cuántos meses? ¿Ah, sí? Lo no, hemos nada, jugado nada, tres, tres días. días. en efectivo. A, pues, A ver, me yo me, la... tú me cuando tú me mencionas de, sobre It Takes, Two, It, It Takes Two, ya fue hace rato. Sí, pero la verdad es que no tenemos <ríe> tanto tiempo para jugar, ¿no? Entonces... Pero estamos, mira, está, aquí hay que, hay que jalarle un carrito y luego <ríe> soltar. A ver, déjenmelo, intentamos intentarlo una vez más. Para quien no sepa, e, 2, eh, e 2 fue un juego revolucionario que ganó muchos premios el año pasado porque básicamente reinventó el concepto de juego de cooperativo. Pues es un juego que no se puede jugar si no lo juegan dos personas al mismo tiempo, ya sea en, el mismo, en la misma casa o, o en línea. Y pues también aparentemente es este una terapia este portátil, porque es sobre un matrimonio que está a punto de divorciarse y su hija los convierte en muñecos. Honestamente la trama está horrible, o sea... Se me hace muy controladora, muy este, manipuladora más bien, pero el juego en sí se me ha convertido, porque tiene diferentes, Este. ahora sí que diferentes estilos y tipos de juego en cada nivel, Este, en algún momento se convierte en, en un arcade, en algún momento estás jugando... ¿cómo se llama? Eh, eh. A veces se convierte en Street Fighter. Ah, sí. También. A veces es un simulador de vuelo. De vuelo. A ver, ya desnudé la caja. A ver, oh. ahorita, ahorita, ahorita regresamos. Este I takes tú. Acabo de desnudar la caja y la abro y veamos qué recibimos. Y por recibimos una. ¡Un auto! ¡Recibimos un ramen! ¡Un ramen! ¡Mmm! ¡Delicioso! Este, altamente es que lleno de en los... sodio, pero pues <risa> debe saber mejor que los de... <risa> pero es de los directos de allá de este... ¿Cómo se dice? O sea, dice que está, está hecho en, en Corea. La... Sí, dice de la Este es de la... Este... Pues no sé, cuál, no sé cuál de estos nombres es la marca. No sé si Sam Yang es la marca o Bull Duck es la marca. Pero básicamente tengo aquí un ramen sabor pollo caliente. Nada uh -huh. rápidamente en el chat está Saulo Tarso, a quien le mandamos un saludo. Saludo. Luego tenemos... ¡Chetos! Oh. ¿What? Eh, sí, estos, estos son... Eh, ¿Esos son? Mac and es básicamente ¿no? los macarrones, macarrones de, de queso... queso. ¡Pero ah, o sea, pe por chetos! Oye, ¿eso es, Ay, ese es un manjar para los dioses... ¡No! <risa> <risa> Hecho de chicas, de verdad. Ah, ah, eh, eh, no era para ti. Tí. punto de destruir tu computadora? No, no era para no. ti. De... <risa> Estás viendo los monillos de la tele... Era. Y por último, pues yo creo que, yo creo que dijeron, mm, ¿qué oh tantos, tantito? ¡Un güey! ¡Un güey! ¡Oh! ¿Chipeado del tanguis? ¡Oh, wii. No, lo más probable <risa> es que no esté chipeado. Nice. Para, este... Pues para tener más, ahora sí que, ahora sí que voy a ser como, voy a ser como el niño de los Simpsons, este, otro, porque no tengo, no quiero compartir. <risa> para te, vas a tener tú uno, uno, este, este, uh que tiene para terminar tu trono hecho de Wiz. Un, un trono de Wiz con sí. apenas dos. <ríe> Dígate que ahora que hemos estado platicando todo eso de, de la de los este de los hacks y todo eso, sí he visto en grupos de, de personas que se que, que, que vamos a llamarlos entusiastas por la programación de Wiz, que compran y compran Wiz nada más para ver qué le pueden hacer. A ver, déjame le intento correr dos. Eh. No. Pero ahora sí platíquenos más. Entonces juegan Street Fighter, juegan Mario, hay varios, hay varios bueno, géneros. Este, bueno, este un este un, un saludo este, al misterioso remitente. Gracias este por eh, tener también alimentado falange porque un falange comido es un falange feliz. <risa> no te vaya a morder. No, no, no sí. sé. Eh, tenemos aquí tiene aquí muchos modos de juego muy padres. Este Hong Kong <risa> eh, Lo que tienes es, es, es verdaderamente una cooperativa O sea, este sí tienes que eh, tener eh, una buena coordinación con tu compañero o compañera Para poder este, superar todos estos obstáculos Realmente somos buen equipo, lo que pasa es que aquí no sabemos qué hacer ah, sí. Se ah, fue ah, con sí, todo y sí. todo ¿No, ¿No hay chance de que es... puedan compartir imagen? Vale. Eh, no Ah, bueno, está tal, bien. Tal vez, sí, Describan el arte. Poco, todo, es verdad? caricaturesco, Mira, es realista. Eh, es, es como animación 3D. Este. Los personajes son convertidos en muñecos. Este, es una muñeca de trapo y un muñeco de barro. Y este están en un mundo. digo, como, como están miniaturizados, porque son muñecos ahorita. Entonces están dentro de una casa o en el jardín o en, no sé, en el sótano o así, en un mundo de tamaño real, ¿no? Entonces eh, eh, batallas un poquito porque la perspectiva lo es todo, ya sabes, Y. y... y Y, y por ejemplo, no, no trae muchas instrucciones a veces de qué hay que hacer. Ahorita estamos precisamente atorados porque no sé exactamente qué se supone que está esperando. ¡Gamefax! Este, ¿qué? Que se metan a Gamefax. Ah, bueno. ah, no. Es este. para los débiles. Y, y algo también por ejemplo, Son cool, se que... meten a YouTube a buscarlo. Voy a ver qué bueno, voy a explorar más a ver qué hay por aquí. No eh. quiero esto. Otra cosa también, por ejemplo, es que. Mira, eh... por ejemplo, que hay una vaca. Ay, eh, cierto. Eh, pues, poder. Eh, otra cosa es que también. Mmm, te exige cierto nivel de juego. No necesariamente. ¿Cómo se dice? Perfecto. No necesariamente un nivel experto. Yo, la verdad, soy bien mala jugando videojuegos. Pero mala. Este. Y sin embargo. Digo, lo suficientemente así. Ahora sí resulta que el diablo Solo lo pueden jugar los niños de kinder Ah, yo lo juego en módulo bebé O sea... parece que nunca se pierde Sí, sí yo, lo, yo lo juego en módulo Para no perder, porque No me gusta morirme, entonces este... Sí. Mira, sé que hay Supuestamente un modo easy, pero Mi experiencia hasta el modo easy No es tan easy eh, Pero pues ahora sí que ya son años jugando ese juego ¿no? Pero... Ay, bueno, en este Todos ganamos Estamos estuviendo en un, en un toro loco. <risa> Una cosa que yo había visto que, que lo chulearon mucho los reviews fue que básicamente requiere que la coordinación sea real en la conversación, de que sea tipo de ¡Muévete para allá! ¡Jala esa palanca! ¡No, no esa palanca, no! ¡La otra sí. palanca! Por ejemplo, ahí... Por ejemplo, ahí sube también, Marcar. No, no me puedo bajar. Pica la B, la B. Entonces... Ay. Tienes que venir tú para acá para Ay, Se quedó activado O sea, por ejemplo, uh, esto ahorita Me quedé yo en el rodeo, Héctor se fue Y ahora yo no me puedo bajar hasta que él no venga Se suba a la otra vaca Bueno, al otro toro mecánico Nos tira los dos y entonces ya no puedo ir okay. Este, Por ejemplo, Ready. algo que hace Es que le da a un personaje Una... Pistola de clavos, por es, por decir algo. Y al otro personaje le da una cuerda. Entonces, personaje uno tiene que estar tirando clavos exactamente... ¡Otra al... vez! ¡Ya no quiere! <risa> <risa> exactamente hacia cierto lado donde el personaje de la cuerda tiene que estar este, alcanzándolos para columpiarse. Y, y la cosa es que tiene que ser en, en muy buena coordinación, porque si no... este. Por ejemplo, aquí nos... Es... <risa> <risa> Escapadoras... <risa> Porque si no... Pues Nunca saldremos de aquí. Se, se matan. Bueno, lo porno está lo bueno. Pero... Sí, creo que aquí no estamos sabiendo qué hacer. Sí, a ver. No, no puedo ir. No sé. Este... Mejor cuando lleguemos un, a, otro, a otro nivel donde podamos avanzar mejor. Este... Despecando. O sea, sí, de hecho... No sé. No... Imagínense que fue una hora y media Nada más de escucharlos Como se están frustrando oh, no. con el juego Es, es terrible esto o sea. o sea, todo el juego Lo, lo habíamos estado haciendo así Bien fluido Pero aquí estamos Ay, atorados, estamos infinitamente atorados. Es que es que es que les fa es que les falta compatibilidad de pareja. No es cierto. Ay Dios. A, a ver si este juego no termina siendo el destruyo familias como el Mario Kart, que no es el El Super Mario Bros. El Super Mario. Sí, y no es sí. cierto, ese, ese no nos destruía porque nada más se convertía en burbujita y yo le llevaba hasta que <risa> hasta pasáramos el nivel. Era el nivel porque sí, no. Men es que a mí, es a lo que voy, ¿eh? no, Super no, no. Mario, el Super Mario, el New Super Mario Wii, todos esos realmente no tienen un nivel frustrante, los que se, los que supuestamente hacen que las familias se la terminen matando es Mario Kart, porque maldita, este, eh, eh, ¿cómo, se, ¿cómo se llama esa cosa? La, la azul, la, la concha azul Y la Así otra Oye, y luego la otra de todas, el Mario Party, porque el Mario Party este es ah, igual sí. que el Mario Kart en el sentido que vas ganando, y de repente te roban la estrella. ¿verdad? también el risk, bueno. Pues sí, pero eso es más eso es para gente más sofisticada, sí. que creo que Jiménez de los que juega, de los que juegan este juegos de mesa, pero. Sí. Sí, yo juego juegos de mesa. A poco el risk es sofisticado. sofisticado. No, pues no, no, no, digo tú, yo porque tú, mira, te voy a ser completamente sincero, yo jugué muchos juegos de mesa y en mi vida jugué. Restos. Porque por aquí no puedo ya tampoco salirme. Porque necesito yo bajarme... El, bájame de aquí. Bueno, y tú bájame y, de te valoras a tus amigos. Es que te puedes, este... <risa> <risa> <risa> por ejemplo, ver las fortalezas de cada jugador, o sea, hay cosas que yo de plano no sé avanzar y mejor le cambio el control a esto para que él pase esa parte y, y yo hago la, la del otro personaje, ¿no? Eso la suena clásica. increíblemente este, conveniente. Imagínate tener que hacerlo a distancia. Me, a distancia no sé si se puede. No. no, es que no Pero se, no se no puede. Por eso bien, digo no. que realmente, a pesar de que el juego tiene este uh -huh. capacidad online, realmente está para jugarse este, en la misma habitación. Coach Gaming, eh. como le dicen. Sí, sí, sí, definitivamente. el no lo compuso. No sé qué hicimos. Este, los niveles están relativamente sencillos, a menos que te atores como ahorita nos pasó. Este, los, los jefes sí están un poco más complejos, este, pero digo, mmm, digo, si tuviera que compararlo con Diablo, pues Diablo se me hace más difícil. Pero este, Diablo lo puedo jugar yo sola, o lo puedo jugar con un grupo de amistades, o lo puedo jugar con Héctor Y este juego te forza necesariamente a que aprendas a a, a jugar en equipo. Entonces, Digo, es, yo creo que eso, eso está padre, ¿no? O sea, el, el, el fortalecer un poquito el trabajo de equipo. Ya sé, y luego para mí es difícil porque yo siempre he sido un lobo solitario. Sí, no, no, es que... Como Wolverine. y sí, avanza y así como... O sea, ¿y cuando... mm, este controlador, no, el... manipulador, manipulador. <risa> lobo solitario. Bueno, lobo fuera. solitario se llama. Bueno, fuera un lobo solitario simplemente no tiene este capacidad de trabajar en equipo. Pero tú eres el profesor Javier, o sea, o el, o el, o el jefe de la Doom Patrol man, manipulando a todos como este piezas de ajedrez. Nada, de eso es cierto. Ahora vas a de, ahora vas a decir que Crónica del Multiverso se maneja solo. Solo. Ya no más que falta fue. que digas Si Falanges si tú eres el líder Bueno, el punto es que este, yo siempre he sido Así como que be, de jugar videojuegos solos yeah. sí, Pues, ¿pues ¿qué no, al, la al verdad grado, o sea. mí, Al grado que ni siquiera Tenía dos controles ese. O sea, si querías jugar videojuegos con él necesitabas tener tu propio control <ríe> A ese grado, igual es que por ejemplo Yo en mi casa siempre hemos tenido dos controles Porque cuando era niña jugaba con mi hermana Y para este Cuando compré consolas para mis hijas Pues era jugar, tenía que tener un control Para cada uno Entonces siempre han sido dos controles Y no, Héctor siempre ha sido de un solo control Del que viene con la consola Digo, si, antes si eh, En los viejos tiempos venían con dos Pues bueno uh -huh. Pero ahora que nada más viene con uno Ajá. ¿Y de el, hecho nunca venían con dos. Si tú, con, bueno, si tú comprabas la tarilla, en eh, Nintendo, Si tú traías el... el do, eh, si tú tra eh, Bueno, es que es a lo que voy. Si tú traías el de dos... Bueno, esto está pensando en el Super Nintendo, en el Genesis, por eso digo, si tú traías dos es que en tu riqueza te habías recibido la versión de lujo. No, yo estoy... Es que yo estoy hablando del Super Nintendo. El El original eh, era este Bueno, sí, la versión de dos controles. es la versión de ricos, estoy, como está diciendo Palange sí, también. Sí. sí. Es lo que después, estoy diciendo. Con, todo o sea, tiene parabólica. Sí, no. Y con mis hijas tuve que hacer un, este, tuve que hacer un ahorro para contra, comprar el segundo control. El segundo porque, control, que sí, pues. con un, un solo control. No, de, de hecho, yo también dos, cuando sí, empecé a comprar mis propias consolas, pues siempre era con un control. Y luego ya después, pues. En mi, fíjate cómo hay personas que este, son demasiado optimistas, aunque digan que yo soy bien pesimista. O sea, siempre yo en mi tontera comprando dos o hasta tres controles para el día que mis amigos vinieran a jugar a mi casa. Y eventualmente pasó. ¿Cuándo? Ah, sí, es cierto. Se quedó todo estado. <risa> pasará, pasará. <risa> pero oye, pero por lo menos. Mira, pasaba, ya es que estaba todo eh, atorado, por eso estábamos batallando. Virtualmente. Ya es que como que se había trabado, por eso estábamos saltando mal. Nos pues, estaban saltando indefinidamente Otra cosa que tiene este juego Es que, bueno, a mí sí me marea Mucho, porque es de los que puedes eh, Ah, sí, fue. ¿Cómo se dice cuando le estás cambiando? La, la cámara, la cuando cámara. estás moviendo la cámara Ay, sí. Para mí es un poquito desesperante porque batallo para Para hallar el modo al, al A como yo puedo visualizar La pantalla, pero bueno, independientemente de... <risa> Eh, se, se estampó y explotó. Se estampó. Al, alguien me empujó. Es, es que aquí hay que adaptar un carrito. Contra, contra un espacio donde. Ay, no bueno, mira, ya para de, que no digan el modo. Pues, lo voy a poner de alguna manera. Pues nada más. Ya, mira, ¿qué te parece si me dejas, si si empezamos a platicar del, del resto de las consolas portátiles? Ah, mientras Mientras, digamos mientras ustedes fingen que no ponen el video de YouTube para ver cómo se pasa el nivel. No, oh, ya ya descubrimos qué es lo que estaba pasando. Eh, sí estaba atorado el juego por alguna razón, porque incluso... No ¡Ah, y de esos bugs brincar. que ya no avanzan! No no podíamos a, movernos sin brincar. O sea, y en automático te subía a, a los carros o al o a los toros del rodeo, pero no te dejaba bajarte. Te, como que se, se queda atorado, quién sabe por qué. Pero aquí no se, este se descompone todo. Sí. Y bueno, total, ¿dónde nos quedamos la otra vez, este Tavo, no, ¿te acuerdas? Hay doble, Hay doble oh, Doble ¿Tú? Héctor, ¿Tú? para que él también, eh, eh, para que él también habla, haga doble equipo o qué? No, es que está buscando la forma de transmitir el, el video. Tavo estás en mute. Yo creo que, lo, que está todavía ¿Tú se sigue escuchando ahí. eco aquí de nosotros? Sí. Bueno, pues está haciendo memoria. Acabamos de, de, de avanzar con el 3DS y tuve estas dos semanas de hablar de anime y, y este y cómo se llama y, y, y Mario y todo eso para reflexionar que pues sí estuvo el, el, el PlayStation Vita, no hablamos del PSP Go, pero pues ya en este punto nada más yo hablo solo de cosas que a nadie le importan, así que vamos a decir que era básicamente el PSP este recargado. El problema básico del PlayStation Vita fue que una vez más, este, Sony intentó forzar un sistema de un sistema prioritario de memoria. Este, para, poder grabar, para poder grabar tus juegos, necesitabas comprar sus memory sticks. Eh, Héctor, ¿tú tal vez las conociste? ¿Llegaste a tener cámaras que usaran eso o computadoras? Las de Sony, sí, pues digo, todas las cámaras Sony tenían que hacer, tener una memory stick, eran esas azules. Exactamente, ¿no? es que el PlayStation una... Vita las usaba. ¿Qué tan caras y qué tan engorrosas eran? Eran más caras que las que las este digo por por almacenamiento. sí, eran, eran más caras este que, que lo que todas eran las SD y, y todas las demás. Porque ese seguía siendo un formato que era propietario de Sony. Y las, como las otras no, pues sí podían este, hacer otras compañías con mejor precio. Entonces, pues sí, básicamente... pues Eso fue más que cualquier otra cosa. Ese fue la, la, la, la causa de que no pegó. O sea, la consola en sí era cara. O sea, compitiendo con el Nintendo... Era casi 150 dólares de diferencia cuando salió a la venta. Pero más que otra cosa... El problema básico que tenía era ese, la, la memoria. O sea, la memoria, la gente odiaba las memorias prioritarias. Lo vamos es, este, narrando. ¿No pudieron? No, <ríe> se no. Se veía tu tele, sí. ¿eh? Sí, pero se veía muy lejos y, y no sé que, no, no sé cómo utilizar otra cámara. Bueno, oh, lo ya. vamos a estar narrando. Andrés, ahorita, o, o, ahora tú no me vas a hacer explotar. Este, entonces, pues básicamente, ustedes me interrumpen cuando lleguen a una parte importante. Entonces, básicamente, el punto del... ¿Ya regresaste, Tabo? Sí, hace un momento, pero no había prendido la cámara. ¿Tenías este ¿Tenías recuerdos tú del Vita o no tuviste un Vita? No, pues tuve de ese, como no hay, tenía Vita. Ya hacía fuchi la fuchi <risa> Estábamos platicando ahorita de, de que el mayor problema eran los men los mendigos, Memory Sticks. O sea, pero... ¿Tú qué recuerdas de haber tenido un Vita? Yo no tuve Vita, te, te dije... Ah, es que dijiste, tuve DS y tuve Vita. Mi, prim, mi primo tuvo un Vita y una amiga tuvo un Vita. Básicamente lo usaban como dispositivo multibusos, pero, y jugaron un par de juegos, pero no estoy completamente segura de que ustedes? fuera un kit como consola en sus ojos. Ya. Yeah. Yo lo que recuerdo mucho del Vita es que a diferencia del PSP, que tuvo un montón de juegos exclusivos, el, el Vita eran esencialmente todos los juegos de PlayStation 3, nada más este, ligeramente downgradeados. Que una vez más era como que Sony apostando a un futuro que Nintendo iba a reclamar. O sea, porque la idea de tener juegos que están en consola, pero poderlos jugar portátilmente, pues es básicamente la idea que, que está desde el Game Boy, pero que solo hasta ese momento la tecnología podía este, darte, y sin embargo el problema fue que la gente no le veía caso decía, ¿para qué quiero un juego de play 3 en un en portátil si tengo un play 3? Cri, cri. Y además pues, de un eso, un el por... otro pro... ese, ese, este, un, ¿un play 3 portátil? Pues eso es cool. Pues no fue suficientemente cool para que pudiera garantizar su existencia pues. La, la, la población que con Muta no vivía en, su, en ciudades lo suficientemente seguras para hacer eso, o si Vivían tuviera suficientes seguros para eso quizás no lo podía pagar. Es que fíjate que debe ser lo segundo porque el Switch es un éxito mundial, no creo Ay, que me todas me las me ciudades sean como Japón. Pero el Switch hasta cierto punto no lo ves con tanta gente jugándolo en el metro o en el camión, o sea. ¿En México más... no? Obviamente. No, no, en México no. Pero, o sea, mm, por ejemplo el Switch lo ves, mucho, lo ves mucho así como, en los eventos Pokémon básicamente ves quién se lleva su Switch, algo así. Sí lo sacan exteriores, pero en ciertas condiciones o se mueve o es gente que se mueve por toda su casa. Okay. Que esa debería ser la idea del Vita. O sea, mira, pero bueno, de hecho el Vita incluso se adelantó de nuevo a su tiempo y sacaron el Vita TV, que era básicamente la consola ya para conectarse a la televisión. No era el portátil, pero ni así este pudo pudo atraer gente O sea, era como que algo que Sony intentó y tenía el lugar, eh, eh, tenía la idea correcta y algo le falló en la ejecución. Y el mayor problema que tenía tanto el 3DS como el Vita fue que estaban ya saliendo en todos lados la, los juegos para celular, la tablet. ¿Cómo era? Y básicamente eso se comió el mercado de las consolas portátiles. O sea, de hecho, los analistas habían hecho la predicción absoluta que no iba a volver a haber una consola portátil. Oh, me caen gordos esos analistas. Sí, pero es bien divertido verlos, ver que se equivocan. Mm. Sobre todo ese que siempre se equivoca con Nintendo. ¿Cómo se llama? ¿Pratchett? No sé qué. No sé cómo se llama. No, no me chocan su Video de disculpa y luego hacen su otro video, otra vez lo vuelven a hacer y, y no más ensanchan en cosas que no les importan, o sea, hablan de mira, cosas que ni juegan. Mira, pues, pues es que ellos no les pagan para jugar, ellos les pagan para decirle a la gente dónde invertir sus, este, sus ah. acciones. ¿Ya pasaron el toro mecánico? Sí, el toro mecánico no era. Ah, estaban equivocados. No, no. Sí, o sea, el, el toro mecánico ahí estaba, pero... No. había que pasar por otra parte. Eh, bien eh, on eh, fire. por medio de un Que conste que ustedes me juraron que esto no rompe relaciones. ¿eh? No quiero que cuando acabe el podcast ya se divorciaron. ¿Eh? Todo es tu culpa. Te, te dije que presionaras X. ¿eh, Sí, si hubiera, si hubiera seguido las instrucciones, las instrucciones son para gallinas Es que no hay instrucciones. Para los débiles. O, oigan, ¿seguro que no hay instrucciones? No voy a hacer que es de esos juegos que si presionan Start sale un menú. Eh, sí, o sea, como hay muchas instrucciones, sí medio te da así como que un... Ah, mira, para brincar, píjale esto, o no, no, para hacer esto, o sea, a veces te algunas pistas Pero así, como super clarísimo, no, o así, sea, tiene que ser un poquito intuitivo, este, como por ejemplo ves este, un, un este, unos bloques, que, bueno, ves un espacio para cruzar y ves unos bloques que se mueven para, girando, no, están flotando y se mueven girando, entonces asumes que tienes que pasar por esos bloques, asumes que tienes que pasar. Antes de que giren, pero Así propiamente una instrucción que te diga Tienes que irte por acá, estos son Ay, Ay, qué televisión Jota, eh, pero abuelita Qué televisión tan grande tienes Por ejemplo, asumo que los, los Uno tardan eh dura la batería. Dos, ¿no? Los uno giran una vez, los dos giran dos caras y los tres. Ponle, ponle el cargador y una extensión. Pues bueno, ah, ahí Miren. Ahí Ay, salta, sal, salta, madre, sí se ve bien complicado. O sea, básicamente tienen que estar moviéndose en unos cua, en unos cubos que parecen girar en base a un patrón no determinado. No, pues, este Jimena sí descubrió el patrón. <risa> Los unos giran una cara, los dos giran dos caras y los tres giran tres caras. Creo, tal vez. No, sé. no. no <risa> mientras, mientras Héctor está literalmente en el puzzle para bebés donde tiene que, que presionar entre el puerco, el oso, el caballo y el... Ok. Es una combinación de cuatro, vas a tener que adivinar. <risa> <A ver. risa> Yo sé que tú puedes, amor. <risa> Que, Creo que es momento el... de hacer el... no. <risa> ¡Ay, Dios! No, es que, es que la, la, el estar brincando así es lo peor para mí. Es un... Es, es, es... <risa> es bien o, desesperante. La, el abrazo está Exacto. difícil. Yo o sea, odio está... eso. Yo, yo, yo odio cuando los Marios pasan de... Y ya pudiste pasar todos los niveles, pero ahora necesitas Ay. la precisión de Dios. Me arran o sea, por eso me quedé calvo. O sea, la verdad no fueron los genes. O sea, fue jugar ese tipo de juegos. Ay. <ríe> me arranco. <ríe> me arranco, cabrón. Ay. Me quiero volver chango. Es la cuarta. Me, la número me, cuatro. Eh, me quiero volver chango, mi juego. Ay, madre, madre, madre, madre. Y oigan, ¿y esa consola es la caja X? Sí, es la S. La que no sí. tiene discos. Series S, sí. Me podría apoyar en, en la orilla. Eh, yo creo que no. Pero si puedes intentarlo. No sé si a lo mejor este lo pasé de la manera difícil. No, no se puede, no se puede. No, no se puede. Eh, bueno, pero mientras continúa. Pero sí, continúe narrando. A ver, este, Jimena, un consejo, a ver, a lo mejor, este, para que te enojes ahora conmigo. ¿Por qué no intentas saltar en los del mismo color? Así de sí, haciendo haciendo como una, una línea recta. Ah, mira, sí lograste, sí logró avanzar al siguiente, a la siguiente parte. Ah, ¿tienes parte? checkpoints? Sí. Ah, tiene checkpoints? Pues no es tan, este... Bueno. No, no, no es tan frustrante, entonces. Masoquista. No, solo soy malo. <risa> no, hablaba del juego, que el juego no es tan malo. O sea, porque, mira, vuelvo a lo mismo, o sea, un juego que no te da chance de regresar y te obliga a... Y te obliga a hacer todo de nuevo. O sea, solo ah, que seas este perfecto. Es no, este, los, los, che los checkpoints son este, son bueno, bastante este, constantes, sí. eh, Con amigables. Constantes. Ajá. Ah, bueno, pues mira. Entonces, este, lo, que, lo que quería comentar era que básicamente eh, lo que decía Tavo. O sea, sí, sí, yo sí, yo sí te entiendo, Tavo. Son bien molestos esos... Este, Analistas, pero uh -huh, tenía lo logró. que mencionarse el contexto histórico. Los analistas juraban que no iba a volver a ver un este. Ay, mira, es bien divertido ver cómo cada, cómo están los dos en el mismo espacio, pero cada uno desde su pantallita. ¡Ah, levanta el ratón! ¡Levanto el ratón! ¡Me morí! Ay, ya. ya, ya. <ríe> pues okay. por no activar el. Uh, tienes que pedirle que se quede en el ratón. Sí. Es que. O sea, le tienes que, que, que gritar, sí, ratón. ratón. ¡Puerco! Sí, ratón. Ahora león No está el león No, yo me tengo que cambiar Sí, ya, ya Ok Ahora sí, este, ratón ¡Puerco! Me lo quitaste antes de que Me cayó justo en la cara Ok, es ratón y luego burro No, y tienes que estar viendo Tu pantalla y la de la otra persona Ok, ahora ratón Ahora burro Ahora ratón <risa> eh, con, ¡Puerco! Eh, puerco, sí. ¡Papo! Eh. ¡Oso! ¡Ah, Oso. Oso, órale. Oso, sí. ¿Qué, qué reflejos? Ajá, lo logramos. No, no. Ahora, Ahora siguiente. Sí tienes que hacer lo mismo para ella. Sí. sí. pero diferente, porque aquí es diferente el, el tablero que... Tienes. Aquí sí hay leones, aquí sí hay leones, aquí sí hay. Aquí hay, sí hay. Aquí okay. Sí hay. Primero Ok, ahí es rana. Luego perrito. Sí. Ay, no vi <risa> con. Otra vez, ya. El primero de Cheque, es de Cáliz. Ok. Primero. Ranita. Rana, y luego perrito. No, no, no. no. Ay, Jimera, te el, Era, tener era distinto. Después, sí, el distinto. El pues, perrito. Luego, después, Leoncito. Cámbiate. No. Ah, Ese. Uh -huh. Y por último, oveja. Oveja, <risa> Ay, qué torre inútil. <risa> Okay. Es, es ranita, perro, león, oveja. Ranita, luego después, perro. León. Luego león. Oveja. Y ya con eso ya logramos. ¡Uh -huh! ¡Ah, no! Rano, rana, rana, rana. ¡Ah, no! <risa> los engañó! <risa> ok. Ranita. Perro, león y rana. Sí. No ranita. es. Ranita, perro, león, oveja, rana. rana sí. razón, sí. Ranita, perro. Perro, ¿León? Ver, león, león, oveja, oveja, luego rana, luego rana, y pónganse listos en caso de que haya un, uno más, ese es león, y todavía no acaba, ya, ya usted uh, <risa> ah, la cambia, sí, porque ahora sigo yo otra vez, oh. <risa> ahora viene la vaca, ah sí, pero ese, ese es nada más uno, pero nada más y Sí, mu, nada más, la vaca, ¡Mu, la vaca, Ah, este, este otro lado. ah, ok, es sí, que llegamos a... Ese. Ya llegamos al. Y esto se supone que es de esos, este... Es de esas cosas de madera que están en los kinders, ¿verdad? Donde sí. los niños usan cuentas no, no, no. y... Ay, Dios. Bueno, la verdad se ve bien divertido. O sea, sí, sí, sí, sí, me, puedo sí me puedo imaginar estar nada más viéndolos jugar... Pero bueno, continúa. Pero, este, lo que iba era que entonces los juegos, los analistas dijeron, los juegos portátiles están muertos. O sea, Apple los mató. Y por un momento, de hecho, pareció verdadero, porque como digo, o sea, pasas del DS que, que tuvo... Una monstruosidad de, de millones de ventas, casi, o sea, más de 120 millones. Y luego llegas al, al 3DS, que sí vendió un poco suficiente para no ser considerado un fracaso, pero sí se veía que ya nunca volverían a venderle más de 100 millones porque las cosas no estaban ahí. Y luego tienes el fracaso del Wii U y básicamente... Ya tenías a los analistas ahí salivando En que Nintendo había fracasado para siempre Estaban idiotas por siquiera intentarlo Que lo mejor que podían hacer era tomar el camino de Sega Y empezar a sacar sus juegos en, en todas las consolas De ser posible en, en celulares Porque ahí era el futuro ¿Y qué hizo Nintendo? Nintendo Ah, y luego vinieron las especulaciones Ok, Nintendo no va a dejar los, no, no va a dejar las consolas este, Viene el momento de Sacar una nueva y todo el mundo decía Bueno, no van a cometer el mismo error Esta seguramente va a ser Al menos igual de poderosa Que el Playstation 5 ¿No? Porque pues, si no, ¿qué? Y pues esas culebras que vuelven a hacer exactamente Lo mismo, de empiezan a sacar Una consola que, son, que es A duras penas, igual de Poderosa que el Playstation 4, digamos que a duras penas eh, no es este, particularmente novedosa, no tiene algo así como que un factor guau wow. y todo el mundo se burló, o sea dijeron ya valió, se acabó esto, Nintendo gusto en conocerte, de hecho busque nuestro nuestro este podcast donde nadie le tuvo fe más que yo eh, todavía recuerdo las palabras exactas de él O sea, me dijo, cinco años estudiando la carrera y ni yo puedo inventar estas mamadas. O sea, si sí dejó me dijo, ¿eh? Estoy bien grosero. Pero di lo que dijiste. Es que dije, no es la consola casera más débil, es la consola portátil más poderosa. Y nadie me creyó. Y, y, lo, y lo que dice Tavo, más que los analistas... Los youtuberos que estaban convencidos que Nintendo este, había fracasado. que Me acuerdo de uno en particular que se llama TechQ, o sea, ese 4 era, decía, es que Nintendo está ay, mal. Ay, se me cae gordo. Este, ay, bien, o sea, es, es, un, es una... Es un troll. Es un troll y es un hígado. O sea, es muy difícil. <risa> o sea, es, o, o sea lo odias con ganas. Pero sí me encantó, o sea, sí me gustó que... O sea, que, que, que que se tuvo que tragar sus palabras porque estaba convencidísimo o sea, y lo decía así Nintendo está persiguiendo el fantasma del Wii no entiende que eso puede, que eso nunca va a regresar y toma la varón O sea, el hecho es que cuando se presentó el, el switch, de hecho a Héctor, voy a volver a robar una de sus, de sus frases. O sea, Héctor decía: No me gusta ese no me gusta ese futuro distópico donde los donde los centennials mataron a todos. vamos No entiendo. Es que no, no sé si te acuerdas cómo eran los videos de, de, de, este, de del, sí. del Switch. No había nadie mayor de, de 30 ah, años. Ya cambió. O sea, era pura gente joven llevando su switch a todos lados. Ah, sí. <risa> no hacen matemáticas básicas. <risa> ah, Para sí, los no. que no están prestando atención en video o solo nos oyen en audio, ahorita están resolviendo este aritmética simple. Pide mucho. Me imagino eso, eh. que están haciendo un memoria. Tienen que, sí. o sea, y solo, y solo tienen seis turnos antes de equivocarse. Guay, que Fall Guys, nomás sigo como borrego a los otros y ya ni ni hago memoria cuando juegan ese juego. Ah, no. No, no, no. no se aloquen, pregunten dónde vieron la plátano la última vez. No. ¡Ah, ¡Ay, que lo no tengo que sector! rayen la tele, pónganle un celofán y <ríe> rayen la tele. Ahí está. Eh, agárralo, Como todo el mundo hacía Mario Bros. 3. Ahí está, ya mira. Ahí está bueno. En ah. Mario Bros. 3 yo, yo agarraba mi clown Nintendo para saber cómo, cómo resolverlo. No, pues tenía el de memoria y ya nomás rayabas ahí la pantalla donde estuviera cada cosa y ya. Pues es que de Ay. hecho no era... Quédense en los puntos. Si no están en los puntos, no van a sobrevivir. Pues ya sé, pero sí están los puntos. Ahí está. ¿Tú lo manejas? Ahí está. Creo que te a los dos. Están, están sí. resolviendo un pinta con números y si no lo hacen correctamente, los aplasta. El <risa> puntito. el 10? Acá. Ah, y hay que no, tenemos que hacerlo coordinado. Oye, qué, qué mendiga divertida. Eh. Eh, eh, está muy Este... ¿Cómo se dice? Está muy entretenido, o sea Sí está muy divertido, la verdad eh, Pero sí depende de, de que las personas estén comunicando Y que se diviertan Que, que, el, que el fin sea Pasar un buen rato y no hacer de una conversación Mira, hicimos un gatito Pues yo creo que eso sí Ya depende directamente de qué tan monstruo Es la persona <risa> eh, Era como sí, yo Mira, yo... Eh, sí. Nunca la uso como referente positivo por una razón, porque se presta para todo este tipo de, este, de conductas. O sea, en Friends, siempre que llegaban a jugar algún juego o algo, Mónica lo arruinaba todo porque era extremadamente competitiva Ah, sí, ya, ya. Es una serie que vieron la gente. Yo sé que ustedes se precian de que no vieron la serie, pero millones la vieron. No pero, no, pero sí sé quién es... O sea, sí ubico los personajes y llegué a ver uno que otro capítulo. Entonces, nada más estaba pensando quién era Mónica, quién era Mónica. O sea, era niño, imposible no, no verlo, están pasándolo ah, en todos lados. Pero sí, ay, pues así era, Tavo. La primera vez que salieron los primeros comerciales del Switch, básicamente era como que solo la gente cool podía tener un Switch. O sea, no niños, no personas con familia, no pura gente joven, este... Eh, que no, no, oye no, no, no, no, no, no. que que tenían que tenían este que oye a, de hecho si sí era como friends, o sea, gente joven que, que por alguna extraña razón podían pagar departamentos de, de 200 metros de Nueva York, Se veía pero que las fiestas así. Es imagínate. Sí, no, pero mira. Aquí es el momento en el que Tavo saca su Nintendo Switch. <risa> ¿A ¿Qué lo va a sacar? Ah. Lo, tengo. O sea, lo que yo alude del Nintendo Switch, que, que hizo que, que dije, o sea, yo tengo que tenerla porque tengo que tenerla. Primero fue el coraje de que el Wii U básicamente fue un fracaso y que, y que virtualmente todos los juegos de Wii U terminaron en Switch. Creo, creo que sí lo comentamos, ¿no, Tavo? Que, que sí. son demasiados juegos. O sea, nunca ha habido tantos ports de una consola a otra. Pero ahorita ya todo es multigeneracional todo corre lo anterior de la tienda así, sin tanto problema eh, pero es básico pero pero con sí, un... pero no ha reempaquetado y a 60 dólares otra vez exactamente <ríe> no me gusta <ríe> Están en un laberinto donde los persigue eh, una abuelita hay, Hay que, mover la, hay que mover la bolita. Es como, bebe, como bebe, bebe. el juego donde estás con un este. Con un, ¿Cómo es se dice? Un tablero. Con una cajita en tu mano moviéndola. Sí, la canica. De la, la, de la canica. canica. Solo que ustedes ahora deben posicionar su peso sobre el tablero. Así es. Ahí se parece el de Zelda. Breath of the Wild, hay un shrine así. Sí, pero no hay alguien que. Pero no te tienes que coordinar con la otra persona. Imagínate tenerle que gritar, eres un peso muerto. Ay Dios, me avecinan problemas. Esto... Ah, sí. Hay otro. Y se, ve, y, y se ve bastante más difícil. Eh, obviamente ahorita solo me veo en chiquito, pero es como A ver, una tableta. Eh, eh, bueno, hace ya, ya para que lo, lo, lo muestres. Al rato, al rato regresamos. Ok, es como una tableta. Y esta tableta, básicamente. De hecho, es eso. O sea, creo que, creo que su centro, Este. O, oye, Héctor, este, se quedaron ustedes los muñecos en, en grandote. Mm, yo, yo ya estoy viendo que tú estás cambiando. Ah, bueno. No, entonces pero... qué bueno. O sea, es... Sí, es sí, eso y, y también en YouTube estás tú también. Ah, perfecto. Bueno, entonces decía que, este, que básicamente es una tablet. O sea, creo que sus entrañas es exactamente la envidia, ¿no? Es una envidia tegra, ¿no? Este, y uh. y de hecho ese, ese, ese uh. fue, ese básicamente ha sido su, su, su fuerte, o sea... Poco a poco su, su tienda virtual está teniendo prácticamente casi todos los juegos que, que puedes jugar en Steam, eh, lo cual le ha dado una nueva vida a muchos juegos que tienen 10 o 15 años en el mercado. Eh, el hecho de que... En, o sea, la razón por la que se llama Switch es porque literalmente en un segundo cambia de consola... Portátil o consola casera, o sea, solamente necesito colocarla aquí en, en esta, en esta base sí? que está conectada a mi televisión e inmediatamente hace la transición, o sea, eh, no necesita nada más y la batería le dura relativamente. De alto en la en la son unas como tres horas que, que en la primera generación y ya creo que la consola más, más actual el LED, el oled es como de seis horas ¿tabó? como de 10 pero depende del juego saco la pedrada así estás, que digamos un promedio está... de seis oh, oh, okay. <ríe> porque yo tengo el primerito pero si estoy jugando algo algo leve son como el primer dragon warriors La, la batería me dura bastante rato, y si estoy jugando Breath of the Wild, sí me dura sí. las tres horas, más o menos, un poquito más, un poquito menos. Este a ver, ahorita que estamos en eso, Héctor, ¿vas a querer eh. que el próximo podcast sea el último para que puedas hablar de Breath of the Wild? Mm, yo no tengo prisa porque acaben. No, yo creo que no, quería pues... acabar, er, er, er, quería hablar de este juego, pero ya estamos hablando de este juego. Hasta lo están no, viendo, No, pues es que es que de hecho yo tengo prisa para acabar, pues, porque la verdad. Bueno, pues si quieres ya acabarlo. Oh, oye, porque la verdad, como siempre has dicho, pues ya nada más soy yo hablando y nada más y, y nada más se queda en, en promesas vacías lo de, lo de que pronto habrá especiales. <risa> <risa> no, pues ya. O bueno, no lo quieres acabar de una vez. Ah, eh, no, porque para que, que te está, caguen. Eh, es que es lo que estoy viendo, o sea, la próxima semana, la próxima semana. Nada más por eso te preguntaba si querías hablar... Si había problemas si hablábamos un poco de Breath of the Wild o... No, de lo que sea. Breath of the Wild nada más lo jugué como dos minutos. <risa> Ese es el que sí estaba jugando. Pero... Mira, Breath of the Wild fue, de hecho, el juego de lanzamiento de, de Switch. O sea, cuando hablamos del Wii U, quedamos... Cuando habíamos más, <risa> es que, que íbamos a hablar de esto cuando llegamos al Switch para darte oportunidad, pero pues bueno, este... Me la aplicaron una vez más O sea, cuando yo un Cuando yo tengo un Gamecube Ya si quieres puedes regresar a tu este, A tu cámara para que, para que la gente siga viendo cómo, cómo se humillan Es que aquí tenemos que hacer los dos Y como ya dijimos, no tienen cooperación. O sea, es que no es de cooperación. Es que me caigo. Es que... Perdón, coordinación. Ah, no ah, tienen bueno, sí, coordinación. No nada. <risa> <risa> uh, ándale, no, que no tenemos. <risa> <risa> Ay, Ahora tienen que presionar al mismo tiempo cada uno. Ah, sí, puerta. pero esto es fácil. Esto nada más así no se vienta. Nada más es rápido. <risa> Está diciendo, Saulo, que una reseña, que haga una reseña. Espérame, bro. Que haga una reseña del Rock Smith. Ese le quiero dedicar un, este tiempo. Vamos a regresar. Acabo este... Digo, aunque ya estén los especiales de Falange, los otros como quieran, lo jayaqueo. Para hacer una reseña ya concienzuda, que tenga chance de dedicarle un poquito más de tiempo. Eh, mira, de hecho no necesitas mi permiso. Digo, mi permiso. Ja, ja, ja. Este, no, ne no necesitas mi espacio. Deberías grabarte a ti mismo y subirlo a YouTube así en un, en un verdadero... Este, Héctor Place, de hecho También te grabas cada de hecho te grabas cada semana por 15 minutos y ya luego lo editas para que se vea tu este tu avance? También podría ser, ¿sí? O sea, recuerda que se suponía que el reto era de 6 semanas? O sea, nadie o sea, nadie esperaba que te volvieras Jimmy Hendrix, pero sí que sí sí me dio curiosidad si era teóricamente posible aprender algo de guitarra. Es posible, sí, nada más este Pero sí requiere más de 15 minutos Y, y sí le voy a dar este Dedicar su, su debido tiempo Bueno, es que tenemos flexibilidad Aunque este, así como este Una vez regresamos, cuidado, Ay, se Una vez regresamos a Disney al, Regresamos al de Disney, sí Y sí, eso sí, Esa parte que tanto gusta Mira, se puede regresar De hecho, básicamente Yo no voy a cortar videojuegos O sea, cada vez que se necesite Hablar de algo específico Pero que haya quórum, pues Porque básicamente, como ha quedado claro Yo no tengo ningún problema En hablar solo, pero no por eso Me deja de dar la conciencia Ñañaras Ñañaras Es la culpa, es la culpa este Cabo, la culpa La, la conciencia Sí, sí puedes mm -hmm. brincar desde allá Y a diferencia de Pinocho No las puedo matar a palos Pobre O sea Pinocho. Sí, Pinocho, el, el original pues El original que, lo, O sea, sea mataron te te a Pepe pedido, mataron, ¿no? mataron al grillo, o sea A palos Eso, eso yo creo que lo, vamos, lo veremos en la versión del toro De, del Toro no creo que lo haga Porque específicamente el, el grillo Dice que sobrevivió dentro de su corazón Así que no creo que lo, a menos que lo reviva Pero para que quiera una conciencia Si el niño sabe lo que está bien y lo que está mal el, Eso, el, el, la, el, el de la de película de <ríe> Es que afortunadamente La de Disney decidió eso Porque estábamos hablando del cuento original ah. la, la de Disney se dio cuenta que la, la idea de Pepe Grillo tenía Mucho potencial y decidió seguirla usando <risa> Oh, Ay, pero fue, bueno. la, la original tenía un punto, o sea, su, digamos que alguien trató de hacer algo y Pinocho era tan horrible que no, que, que, que, no, que no, que no, que no aceptó. Bueno, entonces básicamente aquí tenemos eh, la situación de, de que el, el cómo se llama. Eh, cuando salió en Gamecube, yo me sentí bien traicionado. Cuando se acabó la vida del Gamecube, yo me sentí bien traicionado. Porque Nintendo nos prometió cinco juegos para despedir al, al Gamecube. Luego nos dijeron, ¿qué creen? Cancelamos dos y los otros tres nunca van a salir. Los vamos a mover al Wii. Entonces... El, el Zelda, de hecho, se atrasó para ser uno de los primeros juegos en salir a ver, en el Wii. Y cuando anunciaron que el último juego del de, de, de Wii U iba a salir en, en Switch, yo dije, ay, lo van a atrasar. Pero no, esa vez salieron simultáneos. Y la verdad, era un juego de Wii U. O sea, este, le quitaron algunas de las características únicas de Wii U para que... Nadie notará nada en Switch, pero sí, sí, la verdad es un juego de Wii U y aún así, una de las fue el Zelda más vendido de todos los tiempos porque hicieron lo impensable, redefinieron la franquicia regresando a sus orígenes. Oh, Y, y aquí miren, yo solo tengo el Wii, el del Wii U, todo tiene el del Wii U y el del Switch. Te los compré el mismo día, por cierto. No. Primero Wii U, luego compras un Switch. Porque Switch era muy difícil de conseguir el primer año y ya. Ya me hice el Switch y me compré Zelda. ¿Y encontraste todas las cacas? ¿Cómo? Que si encontraste todas las cacas. ¿Cómo? ¿Mue la cámara? Las ¡Las cacas, popó! ¡Ah, este, las proxies! ¡Meses fecales! <risa> me encontré casi bastantes, pero ya me había acabado hacen? el fuego y ya no tenía chiste de buscar las demás. Yo las aún cosas. me faltan 200. ¡Tú qué es? Ah, mira, aquí wow. viene el ticket. Ya se borró. Ya no, sabrá, ya, no, ya no sabrán tus herederos cuánto te costó. ¿Tú guardas los tickets en la caja? De repente, vas de se me olvida, pero ya se borró porque es térmico me llega el estado de cuenta, así que no digo. Y yo y yo que creía que solo Nintendo te hacía eso con la Game Boy Printer. No, pero a estamos a, eh, o sea, a ver, a, ver, a ver, trata de platicarle al público lo impresionante que se sintió un juego que por primera vez después de ya dominada la fórmula de necesitas ir del punto A al punto B por primera vez desde el primer juego te decían ve hacia donde tú quieras, haz lo que se te dé la gana y hay de ti como quieras acabar el juego es que estaba muy nefasto el Skyward Sword así de repente y que prácticamente prácticamente no tenías nada de libertad y cada tres pasos un laberinto y las peleas eran un, te cansaba mucho pues aquí ya podías hacer todo con calma mundo grande tipo, no sé si Skyrim es un tipo tanque de que tienes todo, aquí es como tu, tu caja de arena para hacer lo que se te antoje con todas las físicas y bueno, ya estoy muy, muy técnico, o sea de que ves una montaña, la trepas ves un árbol, te puedes trepar ahí donde quieras, ves algún lado y cualquier cosa que te lo propones, la haces y Y prácticamente te recompensa por ellos. Vi una montaña gigantesca. Dije, ay, yo quiero creparle a la trepe. Ah, okay, y hasta perfecto. arriba ahí la coroxida ahí, que venía. Otros ay, hay, han pasado cinco años y la gente sigue encontrando cosas. Uh -huh. O sea, me encanta todo. O sea, me encanta que puedes a ver, montar sí. este, a los animales. Que, que, que, lo, lo que todo lo que cortas y matas te da comida, te da... Este, ítems para forjar me está. gusta que las eh, su para cuentan para para para para, para el, mundo. el mundo o sea los ítems de que te origen. dan realmente sientes que vale la pena tenerlos creo que también la tremenda libertad no es? sé encuentro un campamento enemigo y pongo 20.000 mil formas de acabar con ellos desde la más fácil la sí. más difícil de que oye puedes puedes aventarte la solid snake de que no te vean, sí. puedes aventártela a la Rambo de, de, de yo solo contra el mundo. Con inteligencia, si de repente, no se sé, quieres dinamitar ahí todo antes de que se te aparezcan o le avientas una piedra que ves en la, ah. en oh, la montaña, lo oh, que se te oh, toque. El, el ambiente, o sea, cómo está eso ah, de okay, que puedes sí. quemar el pasto, De que, puedes, de que cuando estás en una tormenta si tienes cualquier cosa de metal ay, te vas a electrocutar con un relámpago Ay, una cosa que nunca tuve que hacer porque yo fui bien cuidadoso con mis animalitos pero me daba bien, me, daba, me daba mucha risa que podías matar caballos ay nunca lo intenté yo tampoco o sea cuando descubrí es que había un ara un que revivía caballos dije a ah, chingar se podía matar al caballo a lo mejor te lo podían matar y nunca te diste cuenta es que te lo pueden matar pero la forma más común de matar al caballo es caerte en un precipicio. Con el celda, desde lo de las gallinas, mejor ya no intento matar animales salvajes. <ríe> ¿alguna vez te intentaste montar al alce al alce azul? no, no creo que ni lo alcancé ya tiene rato no, no lo trepé sí, yo no lo hice lo también te puedes subir a un oso sí, también eso sí okay. lo sabía no, no y además ahí. lo Pero que se me se encanta puede. es que una vez que dominas el juego literalmente ah, puedes acabarlo sí. en, 20, sí. en 20 minutos o sea Es completamente uh -huh. posible vencer a Ganondorf desde el comienzo. O sea, se necesita dominar el juego, pero se puede. No, está muy canijo. Nomás la última escena le intenté abortar varias veces antes de estar mame y estaba muy difícil, casi casi a pasitos. Sí, pues no se puede para... Eso pues estamos hablando de... O sea, no es para hacerlo la primera vez ni la segunda vez. Estamos hablando que personas que dominaron el juego lo hacen a cada rato. Mira... Esta consola resultó ser ultra versátil porque tenemos el hecho que es consola, este, consola casera, consola portátil. Una cosa que de hecho les he presumido mucho, sí, o sea, es, es mi tele este, para, poder, para poder jugarla en, en vertical, pero la razón por la que se puede en primer lugar es porque tú puedes obtener de manera vertical tu Switch como si fuera una tablet y listo. Entonces, para los programadores, eso es un aliciente para, la para programar la versión vertical de un juego. Perfecto. Pero lo que básicamente llamó mucho la atención, que es un okay. gimmick, porque los controles realmente no se prestan, era lo que decía Jimena. Cuando yeah. tú compras el Switch así normal, resulta que el control principal... Técnicamente son dos. Realmente muy pocos juegos se pueden jugar así y, con, y, de, y de una manera práctica, porque la verdad te cansa, los, los botones no están en el lugar correcto, pero el hecho, y eso era algo que hacía énfasis los comerciales. Estoy en Vietnam, en vez? una... En, en, en, un, en, en, una, este, en un río y en cualquier momento puede jugar Pokémon y compartir con, otro, con otra persona el control. Ay, el Let's Go Eevee, Let's Go Pikachu. Pero el que más no se prestaba era para los FPS, son el mejor control para jugar esos. En el Switch no tienes la razón. Si no has jugado Splatoon con motion, controles de... <risa> Movimientos, no. pues no has vivido. O Mario Galaxy. Ya se más Splatoon porque diriges el, el shooter ahí. Te da una versatilidad que no tienes con los de, con ratón y con el mouse y Me con control. En el otro. Espera, espera. ¿Ya te compraste Splatoon 3? Ya. Yeah. No, no, pienso comprarlo. Tengo el 1 todavía. ¿No has comprado el 2? No, pues que era exactamente igual que el 1 más que con la autoespasium. Jeje. <risa> Además, no me ha acabado el seno, Blade, que estoy con la apuesta contigo de que me la acabo, uh, no me la acabo. Sí, pero pues no es una apuesta real, no, no me das nada si pierdes. ¡Oh! <ríe> es por honor, güey. Bueno, pues es que me tienes que dar algo, o sea, te, te vas a salir y vas a decir, lamento mucho haberme equivocado, Falange, pero ni eso lo prometiste. Falange, es por honor, es Falange. <ríe> pues por eso, ¿a poco vas a salir diciendo shame, shame, shame? Para decirte en, your ca en tu cara, en tu face, así. En tu cara... Eh, a ver, ¿tú, tú, eh, eh, me he quedado con esa duda. ¿Tú tienes el, el servicio online Plus Plus? Lo que sea. No, tengo el normal. Te tengo el normal, es que sé que me. Oigan, yo sé que hace calor, pero no, no ahorita les va a hacer daño. Ya sé que tú sí lo pagas, yo pago el normal. Ah, bueno, pues, este, básicamente. Y lo hemos platicado ese sí varias veces, usted, por pagar uno extra, yo recibo juegos de 74, de Genesis y uno que otro DLC. Octavo, nada más para el privilegio de jugar online, recibe como premio de consolación acceso a 100 juegos de Nintendo y como 80 juegos de Super Nintendo. Y la verdad, cada día ponen juegos más chajas, o sea, ¿o no? Güey, los chidos están en las compilaciones como los de Contra, los de Castlevania, los Mega Man, es ¿qué crees que los van a poner ahí? Nunca. No, pero Nintendo todavía tiene juegos buenos que tampoco ponen. Ah, está canijo Nintendo, porque hace ¿sí? cuenta sí. cuando ya empiezan a llegar los chidos, ya viene la nueva generación y vuelven a empezar de cero. Y los sí, es lo que digo, se guardan los realmente chidos para el final. Uh -huh. Y ya dices, ah, ya van a salir los chidos y ya viene la nueva consola. Y otra vez, otra vez el otro ciclo de un mes. el Otra vez, otra vez en mi primer Mario, el otro mes en otro Mario, uh -huh. y, y así se van yendo. Me imagino que es la manera en la que tratan de, no, DT... de me va a castigar Nintendo, pero ¿no te acuerdas cómo los querían sacar antes los juegos de Nintendo? Doble. De que el online, como iba a ser? ¿Si ¿Sí te acuerdas? No, como ah, iba a ser? También. Que, un, que iba a tener su Miverse no, no y que qué, cada mes no, no te iban saltando un juego, haz de verdad? cuenta este, este septiembre vas a tener Zelda, pero acabando septiembre Te quitan Zelda y te ponen Mario Bros. 1. Y así se le iban a llevar. Qué bueno que no llegaron a esa idea. No, pero les llovió, ya, sí. les llovió así de repente. Para que todo el mundo estuviera jugando ese mismo juego y se estuvieran pasando tips así de cómo pasarlo. Es así, que, no, de no. hecho, el Miiverse era una buena idea. O sea, yo nunca vi una, una comunidad tan bonita como el Miiverse. Que nomás vive ahorita en Splatoon, por cierto. Aunque no tengo idea cómo dibujan en los controles del Switch ahorita. Cuando Yo creo le... que dibujan sobre la tableta, ¿no? ¿Doble? ¿Saltos? ¿Saltos? Pues no sé. No A sé ver, le... ¿qué juegos? Eh, ya no tengo un chico de juegos. O sea, el Switch es básicamente una consola este que, que, que parece que cada mes tiene algo, ¿Verdad? ¿Pintamos algo? Sí. A, ¿a ver, además, a, a, empecemos con lo básico. En lo que yo me paro y saco mis, mis humildes ocho jueguitos, este Tavo, saca tus 47, por favor. Hay 47, ¿cómo los contaste? <ríe> yo los he contado. Ok, ¿quieres apostar que más o menos son esos y no es que más? Ay, a ver, arte. Eh, y te voy a decir por qué llegué a la conclusión que son 47, nada más partir del hecho que debes comprar vale, como mínimo no. 12 juegos oh, al año, okay. eso es eso nada más, y si ya van 5 años... Ay sí, pero los juegos de 30 pesos no cuentan, ya, ya pues aquí lo tengo, viendo cajas no, no veo... A ver, bueno. Aquí tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece y catorce juegos. Tengo Super Bomberman R. Este. Estaba que, muy caro cuando salió. Y se abarató y se abarató. Es que es que parecía caro comparado con el juego tan básico que es, pero salió costando exactamente lo mismo que cualquier juego, 60 dólares. Luego. Este, muy divertido, la verdad está muy padre y este me gustó encontrarlo porque literal hasta los regalan o sea, ha sido muy difícil, o sea, pero yo sabía que lo tenía que conseguir porque después no, na, después se iba a escasear. Luego tengo aquí el Arms, que fue una de las primeras propiedades nuevas de Nintendo, que es básicamente un punch out de este de, Esto, muy de alambre. Es, es un juego de... Peleas en los cuales estiran los... Ah, porque no lo habíamos comentado. Estos controles este, desprendibles son de movimiento y aunque no han forzado como lo forzaron con el Wii, los pocos juegos que lo usan, lo usan bien. Como dice Tavo, hay algunos juegos como Splatoon que no has vivido si no lo has hecho De hecho, por ejemplo, el Mario Odyssey te recomienda encarecidamente que lo juegues así. El Garage Studio, no sé qué de hacer tus, del de cartón, el mm, siglo XR. Mega Man 11 es un juego multiplataforma, pero la verdad está muy bonito. O sea, es, es un regreso a, a, a las bases. Es, es un In Your Face Inafune. In, in Your Face y ¡Jejeje! <risas> Hicimos mega tú no pudiste hacer Megaman después de salirte y nosotros todavía podemos hacerlo muy bien, neta, es una mujer de Mighty Number no. 9. Es que la verdad, <risa> ya, pero, de de o, pero de, eh, viéndolo de otra manera, si Mighty ¿Tenimos? Number 9 no hubiera existido, no tendríamos Megaman 11. Eh, este, como lo compró usado, me trajo un problemita que es bien común. O sea, Mega Man X Legacy Collection solo es Mega Man X Collection 1 y 2. Pero, ¿qué creen? Solamente la mitad está en el, en el cartucho y la otra mitad es un código descargable. Olvídate de eso. Muchos juegos vienen, vienen completito en descargable y. Uh, y nomás es un... Un link la, al servidor para descargar el juego. Pero el punto es de que al menos el juego sirve como llave. No es como si por usarlo una vez ya nunca vas a poder descargarlo. No, pero digo, digo, qué codos, digo, realmente qué codos. Te lo están comprando a precio completo y mínimo póngalo en el, póngalo ahí en el cartucho. Pues sí. Luego tengo el Zelda Link's Awakening, que como su nombre indica, es un remake del Zelda Link's Awakening de Game Boy si quieres decirle es un remake del remake de Game Boy Color <ríe> <ríe> o oh, un remake del de Game Boy uh -huh. o porque la verdad no lo he avanzado lo suficiente pero estoy seguro que no incluye las fotos este, viene como escenas cutscene ahí ¡Ah! <ríe> viene como cutscene así de, luego de el de juego de que febrero. le ha dado de comer a Tavo, Pokémon fort ay no, lo he jugado tanto Este, no busques el profile <risa> mira no necesito no necesito tu profile solo necesito la, las, este, la, la, las notificaciones de Twitch que dicen Alejeya, hey, está jugando poder Pokémon ah chirrión ya fuiste por su cigar de Game Planet digo no, tu eternatus no no puedo ir vivo bien lejos ay Yo lo tengo en la esquina y lo conseguí en Facebook, el código. Bueno, pues, pues bueno, tú dijiste, no ha sido, no me hubieras dicho, consíguelo en Facebook, y así me evitaba la vergüenza. Me hubieras dicho que lo, te lo hubiera conseguido. Ahorita quién sabe si lo tengan. Luego tenemos uno, dos Switch, el de, de los pocos, eh, eh, regresando a juegos que solo se pueden jugar entre dos personas. Es este. No si sé ¿Eh? es, hipotéticamente este, tuviera mis amigos de Monterrey aquí, probablemente no los haría jugar esto porque la verdad debe servir un ridículo eso de vamos a, vamos a ponernos a ordeñar una vaca. Además me ganarían. Pues imagínate. Tao me ganaría. Ah, yo no ordeño vacas. vacas. <ríe> eh, nada, ma, nada más las mando al matadero. Yo, yo te no, pues, de ordeñar A, a ti te vaca gusta vaca este, y, perseguir no, gansos y, no y cosas pude. así. Bien pintores que somos. por el, el otro juego, sí. el Yo te voy a una no pude. Luego, mi juego favorito, el Monster Hunter. Que hay que especificar que este es Monster Hunter Rides, que ya viene siendo el segundo de tres juegos de Monster Hunter, el güey, en Digo en Switch. Eran dos, eh, el Word y este, si no contás el story. No, es que Word es como... el de PlayStation 4. War no existe en Switch. El no. que estaba era Monster Hunter Generations. Digo, sí, Generations. Y el Stories no cuenta porque es. es Ay, sí, porque no qué cuenta, cuenta? porque es otro Monster Hunter, aunque no sea Monster Hunter. No. no, porque no sería de la línea principal. Es una rama de la línea principal. Pero Zoom Break se vende como un juego aparte. Era el que estaba contando. Ah, ok. Estás contando la expansión. Estaba contando juntando la expansión. Pero todavía tiene... Cuando te la venden en la tienda es la misma caja, pero dice incluye Sunbreak. No, no, no, no. Cuando te venden la caja, es dice Sunbreak y dice incluye rice. Es al revés y tiene otra portada. Ay, chirra, no me he fijado. Ver, yo ahorita ya la rebajaron en la tienda ahorita. Uh, uh -huh. Luego tengo aquí... Oy, Star Wars bien. Pinball, mm. porque pues, Falange ama los pinballs y, el y es Wars. el único, y es el único juego de, de, de los de Zen Studios que salió en, en caja, todos los demás es puro digital. Existe una versión de un juego de, de los de Pinball, el Strum Pinball, que es carísimo porque básicamente perdieron la licencia al año y tuvieron que, que retirarlo del mercado. Entonces, si alguien lo tiene, este, pues, atesóralo. Yo pensé que iba a decir, contáctete conmigo. No, se los voy a comprar. Soy. Luego tengo el Mario Maker 2, que, que es básicamente de esos juegos que es, es un port con... Un poquito más de cosas nuevas, como para ya no llamarse Por y por eso le pusieron secuela. Ay, no lo compré porque jugué al ves el original. Y dijiste ya no más. Mario pues no, Trivial, pues. Mario Trivial Stars. Este, este me encantó porque Nintendo parece que lo hizo Adrede para, este, para trolear a los, a los coyotes anunciaron ¿Cómo ¿eh? ¿Cómo que trolear? Sí, porque anunciaron que iba a ser un juego este, limitado que solo se iba a vender por un año y lo acapararon a la bestia y cuando se acabó pues resultó que Nintendo había produ produ este, producido tantos que nunca aumentó de valor. No, pues esto, Este está bien en la tienda, sin problemas. Es que no que te estoy diciendo, pero me gustó porque los acaparadores, los coyotes, en inglés los scalpers, estuvieron acumulando Acabamos. juegos nada más con la intención de que en cuanto acabe el año lo voy a vender en dos mil, tres mil pesos. De hecho, yo vi, a mí nadie me contó Gente intentándolo vender en dos mil y tres mil pesos para llevarse el chasco de sus vidas. Ya que si están a lo nomás con el Super Nintendo y el Nintendo clásico se abusaron. sí porque ahí sí Nintendo sacó cantidades muy poquitas. Pero eventualmente sacaron más y ya el que, no, que no... Y tuvieron que bajar de precio los... los, los ajá, pero en la, en la primera tanda sí hubo quien sacó negocio de eso. Pues es básicamente una colección de Mario 64, Mario Sunshine y Super Mario Galaxy. Oh, respectivamente del 64, GameCube y Wii. Y ya para concluir, Mario Kart 8 que salió tal cual en el En el Wii U solamente tenía todos los DLCs incluidos y por fin el modo batalla. Mario Odyssey, que revolucionó, hizo, hizo por Mario lo que el Breath of the Wild hizo por Zelda. Oye, así como, así como este, el Mega Man 11 es en tu cara, Inafune, este juego fue en tu cara, Rare. El Mario, Son el... el Mario el. Mario Galaxy, porque este sí, el Mario Odyssey, porque este sí fue un colectatón bien hecho, mientras que los de Yucalili este, Ay, no, no le salió muy bien. Ay, no, ni en su tiempo me gustaron esos. ¿No, no te gustaban los Banjo -Kazoo. No, ni me gustaron, no me llamaban la atención en su tiempo. Luego, Smash Brothers, que básicamente es el juego en el que, este, ¿cómo se llama el creador, este, Ay, no, más. Ay, su nombres. Sakura. Sakurai, Sakurai, Sakurai. Sakurai fue como Jesús, o sea, sacrificó su vida por nosotros. Mm. Nunca sí. en mi vida he visto un creativo que literal le diera tanto a, a, a sus fans. O sea, parecía que estaba viendo siempre cómo darnos más. chamba asegurada, güey, para que antes de que la manden a hacer otro pego... Pues sigo trabajando este, 15 a cuántos años, agregando de <risa> cositas. Ahora sí, señor, saque sus 47 juegos. ¿Cuántos terminaron siendo? Ay, no puedo contar tanto. Ah, es que cuenta, chirrión? No, no, no te dice aquí la cantidad. No sé. sí. ¡Ah, tienes puro digital! Ah, ¿quieres que saque los físicos? Solo hablaba de los físicos, sí, pues si no, si yo contara los digitales me voy por 70 o 90 juegos. Ay, chirrión. Que son muchos para sacarlos aquí, a ver. Pues nomás cuéntalos desde el librero. Uh. Ah, Tavo! Si, si, si nos fuéramos a los digitales, pues nunca acabas. Uh. ¿Ya ves que sí son cuarenta y tantos? Ya ya. ya. Ay, chido. No me gusta sacarlos y voy, aquí estoy. Porque todavía no agregaba las nuevas... Los nuevos miembros de la familia. Y ahora se van a... Y ahora los vas a presentar sin, sin, sin, sin que se conozcan primero. Sí, porque quién sabe dónde puse la caja de Nier Automata y esos. Los que había conseguido ahorita. A ver, me salga aquí un animal raro. A ver, el Dragon Quest Builders. Este. El que... Es el Minecraft que de Dragon Quest, pero con misiones infinito. ¿Es el 1 o el 2? Este es el 2. Este es el 2. El 1 lo tengo en Play. No cuenta. En la casa de los burros, digo, de los animales. El animal crossing. Sí, sí, el, el, el juego que salvó rolando. a millones en la pandemia. Literalmente, nomás hacía mis cosas, lo seguía, hasta el día siguiente lo seguía. Fue mi rutina casi, casi. Y para jugar el año nuevo con la familia, ahí, uh -huh. en la cena de Navidad, oh. porque tenía que ver el año nuevo cómo celebraban los animalitos. Pero ah. tipo, atrás en una hora el reloj, algo así, para que no los muelen, cuando todos tengan, como todo no se tenga que saludar. El Metroid Red no necesita presentación el juego eh, que, que, que de hecho dicen que no está cumpliendo las ventas que esperaban pero pues, Metro nunca nah, ha vendido también, que sepas de o sea, super vendió este, que tenga ya super vendió este, ah Metro. vendió mucho Pero resulta sí. que Nintendo tenía esperanzas por cifras más altas. Están también locos. O sea, cómo quieren que venda como los niños este, calamar o, o la casa de los furros. Sí, el Skyrim. Este, este... lo he jugado poquito, como 60 horas y ya. O oye, la, 7, la, la 17 versión. La versión que salió antes del, del refrigerador Samsung. <risa> antes de que lo comprara Microsoft para que ya no salieran tantas cosas es Zelda que tú tienes ah sí ya lo acabaste tú voy un 80% es que salió otro juego y ya no le seguí. me quedé como en el 6 de las 7 chunches que tenías que juntar y como el otro lo jugué a morir el de Game Boy que precisamente no en Game Boy sino en 3DS casi casi para seguirle el Dragon Ball Z Fighters que me salió súper baratísimo para quien quiera jugar Street Fighter con los monos de Dragon Ball es más bien como un Guilty Gear ah Guilty Gear Fíjate okay. que yo lo compré para Play 4 por, por los tiempos de carga Porque de hecho cuando compré mi paquete de juegos me venía el, el Fighters Pero no me gustó cuánto tardaba en cargar y, y lo terminé cambiando por el, por el Bomberman No sentí que tardara mucho en cargar aquí, que sepa No me recuerdo pues, El Pokémon está para sacar fotos Pokémon Snap Sí, nada más para que te entretengas un ratito tomando fotos a lo wey. muy bonito el juego Este ya lo comentaste, así que lo vamos a pasar rápidamente Y también tienes el, el espada, ni siquiera el escudo No tengo, ¿para qué quiero el escudo? Si sí, ya conseguí todos los poques del escudo Ah no, pues me refería que, que a lo mejor la, el juego que te llamaba la atención era el escudo pues. Solo conozco gente que tiene espada, ¿qué más? Pues que Zacian está muy mame comparado con Samacenta. Samaceta si sí, tiene mejor defensa, pero competitivamente necesita algo que pegue mucho, muy a lo bestia. Entonces, eh, cuando salga el Rubí vas a ir por lo mismo, pues va a ser porque se ve más este más de ataque que de defensa. No pues me voy por escarlata, porque me gusta, siempre me voy por la versión roja casi siempre. Ah, okay. El versión Let's Go Pikachu, ese ya más lo conseguiste con su Pokébola? No, para que ya tengo mío repetido varias veces de otros <risa> eventos. Pero está bien trippy, pero... Y además para qué quiero jugar Pokémon Go sin ver la pantalla y nomás viendo un foquito. Digo, ya es el colmo de que te hagas una pelotita y nomás vas seas aprendiendo y ni siquiera estás jugando ahí. Creo que ya sería el colmo. Pero es la seguridad <risa> de poder andar en la calle sin que te roben el celular bueno, yo que ando en Colonia Fifi te digo no, Civilization el que dices que todo el juego está en el internet Sí. Que ese llegó a estar tan C barato que creo que lo llegaron a vender en 200 pesos pues por eso lo compré <risa> pero está yo, bonito, ¿verdad? se veía muy padre no lo he probado, pero por sus tres mugres gigas si sí lo hubiera metido en el cartucho el Dragon Quest 11. Pues ya lo tienes en Play 4 obvio pues es la versión definitiva con sea, ajá, con menos texturas sí. y menos textura y su juego en 2D a este creo que lo compré en 200 Ay, pues ni ¿no no lo he probado hemos, no hemos recurrido a ese. no eso, sé que a ti te, te encanta ese pero bueno de hecho yo lo tengo en Play 4 e igual me costó 100 pesos no sé por qué no lo quiere eh, es ¿Ah? que de Es, bueno, ni dijo cuál es, es, es Retired Heroes, ¿cómo se llama? Has been Heroes. Has been Heroes, es, es que es básicamente un RPG de turnos, pero a la americana, y entonces, y tiene una historia muy, este, muy Tongue chico, o sea, se burla mucho de, de todos los tropos, es básicamente, ya estamos viejos y el rey nos mandó a rescatar la princesa no, porque no, nos no, odia. Qué lado? Ay, chingrón. Bueno, al otro lado. ¿Qué, ¿Qué que le encanta Falange de Rice a ver, y que no logré convencer a Tavo de unirse al lado oscuro ay, de la pues, monstruo como si sí, tengo como me la acabé y tiene más el como otro. 30 horas de juego ¿eh? ¿Eh? ¿Eh? nosotros llevamos 30 que horas que el... el prólogo ay chirrión salió la letritas de, de final y gracias por jugar <ríe> sí gracias por jugar el tutorial <ríe> no bueno, está bien aquí las tres casas quedaron Para De emblem, los las... ¿Cuántos Fire Emblem hay y cuántos has comprado? Para el Switch, nomás está el iros y este y el nuevo no ha salido. ¿Qué ¿Eh, tienes el Tokio? Pues ese no es Fire Emblem, es <ríe> otra cosa. <ríe> ¿Es un persona y un Fire Emblem funcionado? No, pues no tengo este ese, es todo ¿no? Bien, eh... El Odyssey. Ahí en ese, sí. Ah, bueno, el Odyssey, Batman. este, bueno, dices que, que para ti no es un colectatón, Ahí. entonces cómo lo describirías. El que está en medio. It's me, Mario. <ríe> Jugar con los sombreros. Hay, hay con Mario los... con sombrero nuevo. Ser, ser Mario Mexicano. Uh -huh. Uh -huh. A ver. Este, Héctor, estamos en el minuto 34 y ¿eh? una hora treinta y cuatro. Sí, va no a, a, a, a dar velocidad. Eh, no, tú no te preocupes, Tavo. Nos va a interrumpir cuando nos tenga que interrumpir, pero probablemente van a estar atorados ahí una hora. Entonces les... Ya que había lo pasamos, ¿cuál? Sí, nada más fueron sí. dos, tres minutos. Ah, bueno, media hora que no sabíamos qué hacer, pero ya. Bueno, ya. Es que eh, está eh, bien creepy. El... Ok. Yeah. Ah, sí, este sí, sí, que no. tengo aquí. Eh, Shin Megami 5. Ah, Ay, ese al menos lo pasaste de la primera hora. Guay, estoy en el último nivel, nomás que es muy masoquista este juego. Es, es. es el Dark Souls de los RPGs. No. Pero a lo bestia como no tienes idea, con sí, decirte sí, sí, que nomás sí. para curar tus personajes cuando llegas a, a Lino, al equivalente de Lino línea de este juego, tienes que pagar mucho dinero. Ah, Estamos bien. Uh, y te castiga demasiado si te equivocas mucho y, y puedes echarla a perder fácilmente haciendo. Y al menos te deja eso. tener múltiples sites. Sí, ya más faltaba que te cobraran por guardar Es <risa> lo que te faltaba sí. ¿No es de esos juegos que se vuelven Fáciles y farmeas mucho? Mira, tienes que farmear Mucho, tienes que Pensarle mucho cuando es una batalla Especialmente con los jefes Y tienes que tener tu estrategia ya prehecha Porque si fusionan los monstruos Equivocados como tus Pokémon, Puedes echar no, a perder toda tu sí partida Y tienes que grindear mucho más para sacar algo decente me entendiste? Mm. Sí. Ok. ¿Eh? Uh, algún día te lo explico bien. Eh, Pokémon Per, que me la echó a perder México porque le puso la etiqueta A aquí. Ah, tienes la A del PG. Le quita el valor de coleccionista o no, se va horrible de todas ¿Qué? maneras. A ah, lo mejor van a valer más porque pues, después los vas a poder vender en, en los Estados Unidos o Europa. como. Es la versión mexicana. Ahorita ya vi con el, con el Nier Automata que ya vienen en el plástico... Y ya te deja la M aquí sin problemas. Ya viene sobre el plástico envoltura. Pero antes lo pegaban sobre la. Lo pegan y lo imprimen en la misma pasta. Sí, sí, ya suéltalo tú. El Diablo 3. El Diablo 3. Es que tiene Jimena en Xbox. oye, ¿cómo se saca a Ganondorf? Es la armadura. Es una armadura, no sacas a Pero tienes que aventarte muchas horas o sale al mero comienzo. Pues no lo he encontrado, creo que sale en la caja o algo así. Ah, okay. la caja de comienzo ahí okay. no me fijé, no tenía muchas ganas conseguí el pollo, creo que viene la caja ahí de cosas que te dan al principio porque tengo ahí el pollo que me siga el pollo Este lo compré hace poquito, el Final Fantasy xx 2 porque estaba mucho más barato en tienda que en digital, y dije, pues ya a la burger. De eso de que si lo compras, no lo compras. El Xenoblade, ahorita que le he metido muchos kilos, porque dices que, que no ah, me iba sí, a no, acabar y no sé qué, ahí se está haciendo grande la pila que ha lado. Sí, pues ya que van, van como 25 juegos ahí. Bueno, no, no, no. el primer Xenoblade que no lo he jugado. Pero lo tienes que tener porque Edición Limitada... No, está, lo pusieron en Viernes Negro, muy barato y aproveché. ¿Y no tienes el Xenoblade con 2? No. El Kirby y la Tienda Escondida. ¿Ese sí lo acabaste o no? Sí. O sea, que ¿Eh? todos los transformaciones y todo. ¿Qué, qué, ¿Qué se siente? No no te da cosa eso de que Kirby se apodere de las personas. ¿sí? No, que se apodere de las personas. Ah, bueno, de que tome no, la forma, de que se sube a un no. coche, se sube a un... Ay, sí, pero C X, ¿no? ¿Quién no se quiere tragar un carro y comer un cono? No. El, de, el de Yugi, que casi no la jugué y me la paso jugando en la versión Mávelo. online, que es de gratis de todos. No, no, no. Nomás para poder invocar mis, mi Exodio, el prohibido y esas cosas y el celda y por ahí debe haber unos arrumbados que no veo por quién sabe con dónde quedaron ahí de repente entonces son teóricamente son poquitos porque por practicidad compras todo digital, Sí, no porque luego están mucho más baratos pero juegos grandes y procuro comprarlos en físico también. Pero, Pero, por ejemplo, en digital tienes el Supercampeones, ¿no? No, no, tenía, no he comprado el Supercampeones. Está bien padre. Y sí Entonces, barato, cuando hiciste mejor. el streaming fue para Play 4 o qué? De Supercampeones creo que hay un demo muy extenso en el Switch. Ah, eso fue lo que hiciste. Sí, probé el demo antes de que saliera el juego. Si no, ya me hubiera comprado el Dragon Ball. Anda o muy, vaya. o sea, esos, ese, el, el, el Fighters y el, y el, este, y el, ¿cómo se llama? y el Se ponen muy, muy baratos. Estamos hablando de que llegan a estar hasta, tantos, todos los de Bandai, de hecho, hay veces que llegan a estar hasta en 200 pesos. Pero es que ahí el gane son los DLC, los personajes extras. Que también son más ocasionales, pero también llegan a estar en oferta. A ver, muévelo, mucho ¿no? Sí, pero le estás metiendo más dinero al mismo juego y ellos no tienen que hacer un gran gasto adicional. Ay, mira, personalmente prefiero que lo hagan así a que te hagan un Ahí. FIFA y te vendan el mismo juego. <risa> o sea, ¿cómo le, hace, cómo, ¿cómo le hacía Capcom con sus 20 Street Fighters nada más para que tuvieran Ahí. cinco personajes nuevos? Un poquito más. Ahí, sí. Ay, ahorita ya viéndolo años después fríamente, ah, que se, primero que nada... No contaría las versiones de Street Fighter de Arcadia porque eran revisiones del mismo juego para tenerlo fresco. Sí, pero tarde. los ports. Los ports. Uh, o sea, mira, nada, nada más en, en, en, en, ¿cómo se llama? En Super Nintendo llegamos a tener el Street Fighter, el Street Fighter Turbo que incluía el Champion Edition y el Super Street Fighter. O sea, tres juegos de Street Fighter nada más eh, de la misma saga. ¿Mm? Yo creo que viendo las retrospectivas no fueron no fueron tantos de Street Fighter y eran para los más traumados de Street Fighter con sus ligeras mejoras y no eran tan ligeras, pero sí tenía suficiente material para... por, Mira, lo mismo por ejemplo, era... Mortal Kombat 3 tuvo la versión 3 y luego la Ultimate. Y además no te tienes que comprar todas, nomás te compras una ya los más traumados. Es como si me comprara la versión escudo y ya teniendo la espada... Sí, pero te compraste mm. la versión ultimate de, de, de Dragon Quest ya teniendo Dragon Quest. Es pues que la querían en Switch para llevarla a todos lados. <risa> <risa> bueno, para creo que este tu... ya es hora de irnos despidiendo. Pero lograron pasar el nivel. Ya, no, pues te digo, ya estamos en otra parte. Y ya Por eso, en, pero, en un pero un es tu último romano. en lo que se estaban quejando. ya, ¿sí? ¿no ya, no pasaron, ya pues nada, nada más. Sí, ya. <risa> Bueno, pues entonces este la otra semana todavía hay este maquinitos? queda uno más, al menos. Queda uno más, este, para, para despedirnos en forma. Este, le recuerdo, señor patrón, que usted tiene que estar para presentar, despedir y este. Y cerrar. Y hacer, el, ¿cómo se llama? Hacer la ceremonia de muchas gracias y gracias por haber o sea, y denme gracias a mí por haberles permitido. Gracias, sí, gracias. Nos seguiremos viendo y todo eso. O sea, sí. Eh. Este, y eh, recuerden, mañana vamos a estar a las 11, en lugar del jueves. Este, vamos a estar mañana a las 11, vamos a hablar de doblaje. Y, si está, porque si no Y se va a caer Pandora. Bueno, y, este, y si no, a, a ver uno que otro este, noticia ahí que tenemos. Así que, bueno, muchas gracias por habernos acompañado. Nosotros seguimos jugando, ustedes sigan jugando también. Y nos vemos en casi unas 24 al menos de 24 horas. Así que, hasta eh, luego. Porque el Héctor está en otro castillo.